¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Y un saludo y un abrazo extensivo a toda la audiencia de FM Tingunaco i y a todo el equipo que hace posible que, que esté en el aire y que nosotros podamos plantear nuestras ideas. Muchas gracias. Bueno, contanos por qué、eh, decidiste, o sea, no dejaste la política, estuviste acompañando、eh, otras conformaciones en las elecciones pasadas, pero ¿por qué decidiste nuevamente ser candidato? Sí, en primera instancia, como vos bien hacías envención, Eh, yo finalicé mi mandato en el 2009. Desde ese, desde ese tiempo, yo seguí militando, seguí activo、eh, en la parte política, también en el marco de, de derechos humanos en la región.、Eh, sí, me, no, no había tomado, me había alejado de la posibilidad de postularme、eh, en, el, en el ámbito, en el ámbito lo, local, pero siempre militando en el, en el mismo ámbito, en el mismo espacio de. De, del Frente para la Victoria en ese momento, o en、bueno, lo que es la conformación hoy más reciente, que es el Frente de Todos del 2019. Y en referencia concreta a tu, a tu pregunta,、eh, nosotros venimos trabajando con, con un grupo de compañeros y compañeras、eh, hace tiempo, d el 2017, en lo que es la en una conformación en el, marco, en el marco local. En la elección pasada, donde hubo una experiencia de una.、Eh, Una unidad a los efectos de, de poder competir en lo que fue el Ejecutivo Comunal con, con la candidatura en ese momento de, de Franco Laporta. Nosotros acompañamos con, con, la, con una candidatura, con un compañero dentro de lo que se denomina las, las candidaturas testimoniales, en el sentido de que bueno, íbamos acompañando ese, ese espacio.、Eh, y bueno, en este, en este contexto y en, y en el trabajo que vinimos desarrollando de, desde el 17 hasta acá. Eh, planteamos bueno, la posibilidad de, de, de expresarme y plantear una, concretamente una, una, un, una postulación o un espacio para poder、eh, competir en el marco de, del Frente de Todos. En esa, en esa iniciativa, o mejor dicho, en esa idea, fue donde lo, nos presentamos en el marco de, de las primarias,、eh, donde planteamos una propuesta de distintos espacios, en el caso de、eh, nuestro. De la fuerza, una de las fuerzas que integra el Frente de Todos, es Compromiso Federal, con, también con Unidad Popular, que es otro de los partidos que integra la, la conformación de, del Frente de Todos. En el caso y en la figura de, de mi compañera,、eh, Selva Cuña, que es、eh, trabajadora, de la, trabajadora estatal. Y así conformamos un frente de, de militancia, de distintas experiencias en el ámbito. Eh, comercial del mediano comerciante acá del distrito,、eh, docentes, sea, intentamos de, de conformar una expresión、eh, con la clara idea y la, y la necesidad también de, de plasmar otras voces, de potenciar lo que es la realidad del Consejo deliberante, lo que podemos、eh, potenciar la fuerza que puede tener el bloque, nuestro bloque a partir del 10 de diciembre. Y donde creemos que nuestra experiencia, nuestra trayectoria, nuestro andar y nuestro compromiso con, con el proyecto、eh, nacional en todo ese tiempo、eh, tenía que estar plasmado y que teníamos que llevarlo bueno, a la voluntad popular que va a ser la, la, la próxima contienda electoral de, del domingo 12 de septiembre. Así que en ese, en ese marco、eh, se da la, la, la postulación, se da la, la expre,、eh, expresar otra voz dentro de lo que se venía. Presentando en San Miguel、eh, con distintos matices, con gente que venimos, de u n a vez nos tocó transitar el legislativo local y con compañeros de experiencia territorial y de distintos campos de lo que es la, la vida de la comunidad nuestra. ¿Qué distingue a la lista 4 del resto de las listas del Frente de Todos?、Eh, nuestra lista lo que lo distingue es una. una... Amplitud en su conformación desde distintos sectores, como, como te fui comentando, c o n un donde nos pueden, saben dónde estuvimos, qué hicimos y qué no dejamos de hacer en nuestro, en nuestro andando de militancia en estos años, que como vos bien me, me preguntabas o planteabas, e s t u d i por ahí, no estuvimos en, en, la, en la contienda o en la pelea de cargos electorales en este tiempo, pero lo、no、dejamos en compromiso, la militancia. Y la defensa de los principios del proyecto nacional en los peores momentos.、Eh, nuestra trayectoria, nuestro andar y nuestra historia creo que, que es más que importante a, a, en lo que va a ser la, la oferta electoral de, del, próximo, del próximo domingo. Y creo que una de las cosas fundamentales fuera que、eh, muchos de los que integramos la lista tenemos nuestro andar, tenemos años o tiempo transcurrido en la militancia política del distrito o en la vida política del distrito. Creo que también generamos una, una no, no digo una digo experiencia de renovación, pero sí、eh, una opción distinta. Una opción distinta después de mucho tiempo, donde por ahí la, las opciones iban alternando, o las propuestas electorales a nivel local, hace, hace un, tiempo, un tiempo hasta esta parte vinieron siendo, no digo los mismos nombres, pero sí por ahí los, los mismos espacios que, que alternaron en la oportunidad de. Del de espacio gubernamental o del espacio legislativo. Yo creo que planteamos una alternativa, una alternativa interesante y que podemos eh, eh, llegar a, al votante del frente de todos y al vecino y a la vecina de San Miguel que decide generar un cambio para, para lo que va a ser la próxima conformación del Consejo de Liberantes también. ¿Cuáles son a tu entender, Carlos? Estamos hablando con Carlos p u r i c e l l i precandidato a concejal por el Frente de Todos en la lista 4 en el partido de San Miguel, un partido que hoy está gobernado por Juntos, por Juntos por el Cambio, por Jaime Méndez. ¿Cuáles son a tu entender los tres o cuatro problemas más graves que tiene en la actualidad el municipio de San Miguel?、Eh, yo creo que uno de los más graves que ha presentado este último tiempo, con el cual ustedes han tenido una cobertura en todo lo que fue ese proceso, fue verdaderamente que en pleno proceso de pandemia. En pleno proceso de, de emergencia sanitaria, tuvimos、eh, un, un, una intención y una clara acción política en lo que fue el, el sistema de salud del distrito.、Mm. Solo que la, la política llevada a cabo en el, en el marco de, de lo que fue la, la realidad de, de, del Hospital Larcade, de donde en primer punto ningún funcionario hoy todavía dio una sola explicación, fuera de la renuncia del secretario de salud, que nunca dio. Explicaciones, ni dio expresiones, ni nunca se le conoció la voz,、eh, aseguré el accionar concreto a, a, a golpear、eh, uno de los, de, de, de los nervios neurálgicos que tiene la, la, la salud pública en nuestro distrito, que、sí. es el Hospital Municipal.、Uh -huh. que fue verdaderamente un, una, una situación de, de, de persecución, de, de, de, de un accionar que verdaderamente, creo que, aparte que nadie dio explicaciones, Atentando concretamente a, la, a, la, a una situación crítica que estaba viviendo la Argentina y nuestro, nuestro distrito.、Eh, y después un gran nivel de desigualdad, un gran nivel de desigualdad, un gran nivel de desigualdad que, no, que se sigue acrecentando, que se sigue manteniendo en esta situación de, de franjas、eh, de, de, del distrito que, que, que acrecientan aún más las la desigualdades. Y, y creo que esto también y una d es l a cosas una gestión, como vos bien decías, que fue cambiando, depende de su conveniencia política. O sea, nació como el Frente para la Victoria en el 2007, cuando llegó de la mano de la Torre,、eh, a pasar en el 2013 con lo que era en ese tiempo Frente Renovador, a en el 2015 hacer un salto, un salto directamente a lo que era la conformación de Cambiemos, hoy juntos.、Eh, y es una gestión que ha tenido o ha atentado una mayoría legislativa. Desde, desde Mucho tiempo, o hace varios años, y lo que eso le ha llevado a, a ostentar un, un poder sin, o mejor dicho, un accionar que no que lo no, no fuerza a dar explicaciones. o s sea,、sí. e、eh, a, a mí me ha tocado estar en, en minoría, a mí me ha tocado estar en situación de minoría,、uh -huh. eh, igualmente, siempre ha habido herramientas y el accionar concreto, y dentro de las eh, eh, eh, normas y, y herramientas que tiene el, el legislativo. Local, los c a l l cuales está dentro de su conformación, de su, su Cuarta Orgánica, su ley orgánica de las municipalidades.、Eh, siempre ha habido funcionarios, siempre ha habido el Ejecutivo dar explicaciones y siempre ha、eh, sido, no digo solamente escuchado, sino la, la, el a c c i o n a r del Consejo, las voces que se generan en el Consejo. Yo creo que en este último tiempo y estos años, esa ostentación de tener mayoría legislativa, En、eh, el Consejo Librante y, y, y, y creer que, que, todo, que todo se podía llevó a, a, a situaciones que el Ejecutivo, el ejecutivo Comunal eh, eh, le, le, le lleva ¿no? a no respetar ciertas normas y ciertas cuestiones. Yo creo que el desafío que viene es,、eh, y ojalá, y creo que así vamos, nos va a acompañar la ciudadanía y los vecinos y vecinas de San Miguel. Creo que esa es otra de las motivaciones fundamentales de poder, a partir del 10 de diciembre, integrar el Consejo Liberante.、Mm. Potenciar, sumar voces e instalar una agenda vecinal que hoy por hoy no, no está dentro de, del marco del, del municipio de San Miguel.、Mm. ¿Cómo está actualmente la conformación de、eh, concejales oficialistas y opositores? Hoy el Ejecutivo está ostentando una mayoría de 13-11.、Mm. Alta alterna, porque ahí hay un monobloque. Bueno, ahí está muy fragmentado lo que era la conformación del, del legislativo.、Uh -huh. eh, en la que viene tenemos que hacer un muy buen número, porque pone en juego, ya, no solamente los concejales del Frente para la, del, de Unidad Ciudadana, porque esto es la elección, se renueva la elección del 2017.、Uh -huh. de Lo que fue que ingresó por Unidad Ciudadana, más el Frente Renovador, que fueron 5 y más una banca, 6.、Claro. Hay 6 bancas que de la oposición dando vueltas. Que hay que tratar de garantizar y potenciar, y por qué no, de tener mayoría en la próxima, la próxima conformación. Así que hay la verdad que la, el desafío es, es importante y, y está para、eh, más que interesante.、Mm. Quedamos aquí atentos a cómo se desarrolle este fin de semana primero las primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, y después i r siguiendo lo que vaya a suceder hasta la elección de noviembre. Carlos, te agradecemos mucho estos minutos. No, Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo, un abrazo grande. Gracias por estar y gracias por el trabajo. Como siempre, nos, tenemos la posibilidad de encontrarnos o de cruzarnos en algún Zoom, algún meet,、eh, de, de, de poder、eh, todos aquellos de, de la región poder expresar la, nuestra, nuestra voz en, en, por medio de, de, del espacio de la FM Tincunaco. Un abrazo grandísimo para todos ustedes. Otro para vos.